Y、eh, Creo que ya estamos con Estela Quiñe-Gual, que integra justamente esta comunidad, c o n q u i ñ e m u todos juntos somos uno. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Y Aracandia y Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Marí Marí,、eh, Pato y Iriana, Marí Marí Compuche,、eh, estamos. Hola. Sí, la e s t a m o s escuchando sí, sí, perfectamente. Disculpe, estamos, bueno, como ustedes dijeron, en una situación algo complicada. Así que, como ustedes ven ahí en el comunicado, esta comunidad es de, es de Río Negro, en la naciente del río c h u b u t una zona de frontera, una zona de, de altas cumbres,、uh -huh. de, de agua natural, de bosques naturales. Y que, bueno, nos encontramos en una situación、eh, muy compleja, muy compleja. Ajá. Eh, bueno, eh, compleja porque ustedes, durante toda la vida, ustedes, sus abuelos, tatarabuelos,、eh, han vivido en esa zona, es tierra de los pueblos originarios, y hace algún tiempo se le alambraron las tierras, ¿no? s a l e a h sale a h sale a h así es.、Eh, eh, En este lugar,、eh, como bien lo dijo,、eh, desde hace mucho tiempo se vive y, como toda la zona veranada、eh, en particular, son campos abiertos.、Uh -huh. Así que、eh, jamás se nos hubiera ocurrido、eh, poner un mojón o poner algo, porque arriba, en, en esa zona, los animales circulan libremente, se cruza con otros animales, así que para nosotros era. Digamos, parte, es, parte, es parte de la vida de, de lo que se hace en el campo.、Uh -huh. Pero como bien dijiste y como bien se, a, se conoce, es que hace un tiempo atrás empezaron a, a hostigarnos desde hace mucho tiempo y, y nosotros sabíamos y veíamos que circulaban, no dentro del territorio, pero sí cercano,、eh, se hicieron caminos, hangares, construcciones. Una parte del territorio ya había sido afectada con un coto de casa en e encierro, y ahí empezaron las denuncias. s í、uh -huh. Pero en el 2019, en una situación que la comunidad denuncia porque ingresa gente al territorio,、eh, al mismo tiempo nos denuncian como usurpadores. Y ahí este, se vieron obligados a documentar, y bueno, en esa documentación nos. Nos anoticiamos que、mmm, la provincia hace una transferencia a. Este, bueno, una transferencia que, que si puedo te la resumo. A ver si. No sé ¿cómo? si tenés tiempo. Ver, sí, Mira, sí, resumido sí. y esto también es público, así que、uh -huh. es, en el 2008, Miguel Sainz, gobernador,、sí. en ejercicio,、uh -huh. transfiere tierras a. Miguel Guajado, intendente del Bolsón en ejercicio,、Ajá. y a un empleado de b a n d i c m a que es una inmobiliaria de、claro. eh, Carrillanca,、sí. le transfiere tierras. Parte de, esa, de, ese, de esas tierras que transfiere son, es, es de la comunidad, n o que, que utiliza y que desde siempre está la comunidad. Este, bueno, es, estas personas después le venden a Midling. Un inversionista, Marcelo Midrin, bueno, que todos conocemos. Claro, sí. <ríe> y Midrin le vende a un empresario de, de Santa Fe, si no me equivoco, pero que bueno, que es Hugo Alberto b a r a b u c c i Pero lo curioso de esto que este señor compra con dinero en donación de un banco de Qatar. O sea que los, el, los, la p l a t a es de un, de, mira, de un emir de Catar. Un, emir un emirato, ¿Sí? es, no, es claro. Exactamente. Por lo tanto, es, de alguna manera es una extranjerización de tierras,、claro, cosa claro. que está, no está p e r m i t i d o pero bueno, tenían que hacerlo así para este, salvar un poco las cuestiones legales. Claro, claro, claro. Y en, esa, en este, este barabuchi, que ahora es el, la cara del problema. Es el que está este, continuamente hostigando a la comunidad y, entre otras cosas, está alambrando el campo, lo que hace que nuestros animales no puedan circular libremente, que no podamos este, recorrer el territorio, que no podamos acceder a lugares sagrados, a buscar nuestro l a g ú n en fin, este, muchas situaciones que terminan hoy en una. Posición nuestra, decir basta porque está en riesgo nuestra vida,、uh -huh. nuestra subsistencia. a s í que, bueno, por eso decimos que el responsable de todo esto es el Estado, el Estado provincial en principio.、Uh -huh. claro. la justicia, que obviamente todo esto que yo te estoy contando y mucho más ha sido denunciado. Así que no. No hay nada hasta ahora que pueda darnos, digamos, una, una tranquilidad. ¿No tienen respuesta desde el gobierno provincial? No tenemos respuesta del gobierno provincial, sino n que、eh, todas las instancias administrativas las agotamos, las instancias judiciales este, están en marcha, están encaminadas.、Eh, Pero bueno, no hay respuesta. El año pasado, ya en un primer tramo de alambrado que pusieron, ya se había afectado los animales que bajan de la cordillera para alimentarse en zona más baja, en la zona de cañales,、uh -huh. que decimos nosotros, que son un forraje natural. Y bueno, ya el año. Y ahora, como continuaron avanzando, es, es imposible, los animales ya algunos se perdieron y era para perder todo. Ajá.、Uh -huh. uh -huh. Bien, claro. Cuando hablamos de animales, usted habla de no solamente de los animales domésticos de consumo, digamos, ¿no? que tienen que ver con la economía,、eh, en este caso de las comunidades, sino también animales de la selva y de la cordillera, ¿no? Sí, sí, animales、eh, que hacen su vida natural, pero nosotros, obviamente, la economía de subsistencia es algo de vacuno, ovejas,、uh -huh. eh, todos los años subimos con las ovejas. En distintos lugares, porque se van rotando,、uh -huh. entonces, si alguna vez alguien camina por ahí, puede recorrer, puede encontrarse compuestos, picadas, sendero, s que la comunidad ha ido realizando durante toda su vida.、Uh -huh. Bien. Y ahora en más, ¿cómo seguirá más o menos la situación? Y ahora en más,、eh, la postura está clara, está explícita desde nosotros, no vamos a dejar que se avance con esa situación.、Y bueno,、eh, obviamente el fiscal, el año pasado nos, nos hicimos un montón de denuncias、sí. por esto y nunca tuvimos respuesta. Ahora el fiscal a poco andar ya nos citó、uh -huh. la semana pasada y está para este martes también. Pero bueno, nosotros nos presentamos y seguimos confirmando la situación. Obviamente que ellos se, apara, se amparan en una, en una documentación que tienen. Nosotros nos amparamos. En la ley del Misena, en la Constitución que reconoce、uh -huh. la persistencia,、uh -huh. en los pactos internacionales, como el convenio de la OIT, la Carta de las Naciones Unidas, en fin. El, los papeles que, que ellos de... tienen,、eh, usted, que usted indica, Estela, que tienen ellos. Son los papeles esos que le brindó Miguel Saiz, ¿no?、Eh, Exactamente. Esos son sí, los papeles. Sí, sí, sí.、Claro. sí, sí, sí, sí se、sí, contrapone、sí, sí. contra toda la legislación que existe, ¿no? La Constitución Nacional. Contra toda la nacional, legislación, pero estamos en un gobierno donde la propiedad privada y todo eso que ahora se instala、eh, nos perjudica a todos, no solamente a nuestra comunidad. Bueno, ¿hasta ahora ha habido alguna reacción de los empresarios estos que están por allí? Mirá, hay constante hostigamiento. Nosotros, en realidad, mucho tratamos de no observar sus reacciones,、uh -huh. pero circulan, están armados a veces,、eh, van de a 10. En su momento fueron cuando se hizo la primera denuncia, porque no es solamente el alambrado, o sea, nos quemaron un puesto, construyeron bien arriba en las alturas un, un, una casilla de material, todo. Todo llegado a ese lugar con helicóptero, o sea, tienes un poder económico. Eso ya es hostigamiento. Los animales ven eso y se desparraman, se de hundían y、sí. a r r i b a Entonces,、eh, nosotros sentimos nuestras reacciones. No sé、uh -huh. cuál va a ser la de ellos. Sí, sabemos cuál es la nuestra,、uh -huh. que es defender el lugar que nos pertenece. Perfecto. De、Bien. la cual somos parte, ¿no? En realidad, somos parte. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Obviamente. Bueno, y con mucho dolor, mucha angustia,、claro. porque la gente、eh, no, no, no, está, no, no se acostumbra a esto, ¿viste?、Claro. Estamos、sí. en una situación de sí que también、eh, es importante destacar la organización, ¿viste?、Sí. Nosotros, junto con el CAI y otras comunidades, h a n desarrollado nosotros un amplio. Conocimiento y nos hace parar de manera diferente. Tal vez años atrás no lo podíamos hacer, claro, pero claro. ahora sabemos que la palabra también es valiosa: la palabra de los antiguos, la palabra de los abuelos, y hoy podemos expresarnos y pedir justicia que se cumplan con los pactos, con las leyes vigentes para pueblos originarios. Es lo único que nos queda. Bueno. Eh, cuéntenos un poquito, Estela, ¿dónde están estas tierras a las que usted hace mención? Estas tierras están. A ver si nos ubicamos en el nacimiento del río Chubut,、uh -huh. nace en el departamento de Niño Quinco, hacia la zona de altura de la zona, s e p u e d e decir, de, de, entre Bolsón y Niño Quinco.、Uh -huh. eh, En ese territorio hay un lugar que se llama Arroyo Las Minas y otro Arroyo La Arqueta. Estamos cerca entre y o r q i n c o Río Negro, y Maitén,、eh, Chubut. Ah, Entonces, por ahí. Hacia arriba del río está el nacimiento、Ajá. y se lo conoce ese lugar como Alto Chubut,、Ajá. ahí en la zona. Bueno. Bien. Bueno, le agradecemos mucho su palabra y siempre queremos saber algo más, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir Ñorquín Co? Yo sé que Co es agua. Agua, Ñorquín es una plantita. Sí, que se desarrolla ahí en el agua, sí. Es un Ñorquín. Un Ñorquín es una plantita, o sea, agua de Ñorquín. Claro, o esa plantita que se desarrolla en ese lugar. Qué bárbaro. Porque, bueno, está Tebu Co. Por ejemplo, ¿no? o ¿Eh? Temuco, ¿Perdón? está la otra expresión, temuco, en el caso de Chile, Ah, no, en Chile, ahí sí agua, que no sé temu, no, lo que pasa es que. Es agua de temuco. Mira, entre tantas te... cosas que no han arrebatado, no se han、no、arrebatado、claro. el idioma, la cultura. Claro, p r o La agua... pronunciación escrita se ha tergiversado el sonido original, original, entonces.、Claro. Nosotros a veces pronunciamos mal, pero originalmente la palabra se pronuncia totalmente d i s t i n t o Los abuelos hablan a veces muy diferente a nosotros, porque nosotros estamos recién tratando de resolver nuestra identidad, la sabiduría del o s a n t i g u o s Y en eso sufrimos un montón, ¿no? Es que nos levantamos y hoy quiero ser mapuche. Estela r n o e e s t y Cutalco, ¿qué quiere decir? c u t a l es fuego, Cutalco. Es agua.、Ajá. El petróleo es el agua que, sería como, si vos ves que se prende,、Ajá. es como ese líquido.、Ah, como el petróleo vendría. Claro,、aquí. ahí. Es, Qué es, es maravilla.、Pesaco. O sea, quiere decir que los mapuches habían descubierto el petróleo mucho antes que lo que t e n a que s b i e Seguramente, seguramente. <ríe> Qué bárbaro. <risa> bueno, Estela, cuántas、elegir? cosas que,、eh, que, Dios, que tenemos para compartir y,、si、y que、aparecen? nos pertenece、ah, a todos, y que lamentablemente estamos siendo. Mirá, hay un fuerte grupo que todavía subsiste, que nos maltrata, nos demoniza, nos dice terrorista, de lo peor. Pero bueno, también contra eso uno tiene que pararse, tranquilizarse y buscar luces <risa> que、buenísimo. ayuden a fortalecernos. Bueno, Estela, le agradecemos、bueno. mucho el contacto de hoy. Gracias por,、eh, por haberse contactado con nosotros. Este, vamos a estar muy cerca del reclamo de las comunidades, como tratamos de estarlo siempre, ¿no? que se respete el derecho de las comunidades mapuches en nuestra región. Y lo último, bueno, que se mejore pronto. ¿eh? Ah, fele, fele, Fele, Fele. Abrazo fele. grande, p e o m a u n g é n Peu Cayal. Bueno, gracias, muy Muchas amable. Gracias por Muchas, este gracias. Tiempo. No, Muchas gracias. No, gracias a usted, muy amable.